11 y 31, esta semana les contábamos que finalmente combinábamos para este día por sus actividades el contacto con el profesor, investigador y escritor uruguayo radicado hace años en Estados Unidos, Jorge McFood, el que lo tenemos en línea para analizar la actualidad política de ese país. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Hola, buen día. ¿Quién habla, Luis? Hernán, Luis, ah, en la 36, no hay ninguno. <risa> Luis no. Que, perdón, perdón. que yo, recuerde, que yo recuerdo. ¿Tenés Marcelo o Hernán? Estamos con no. Ángeles. Bueno, podía ser también. José Luis. Podía ser José Luis. Ah, José Luis, tenés razón. Podía ser. Como segundo claro. nombre. Como segundo nombre. <risa> okay. eh, bueno, ¿cómo anda Jorge? Eh, allá con calor, ¿se supone? Sí, es, eh, una exageración. Eh, sí, sí. Un, sí. Calor, un calor brutal. Sí. Entonces todo eso, ustedes lo habrán visto cuando... Jugó Uruguay en, en, en Las Vegas, eh, sí. eran, habían 46. como 45 grados, sí, sí, sí. y adentro el aire acondicionado eh, a 22. Eh, es decir, eh, por un lado, eh, la solución al, a, a este problema eh, eh, es una bola de nieve, porque a, eh, agrega más eh, calentamiento global. Claro, claro, uh -huh. sí. Ya que está ahí, vamos a preguntarle a Jorge, buen día, no tiene nada que ver con los temas que vamos a hablar, pero con esto del fútbol, lo que pasó ayer y demás, eh, ¿cómo toman alcohol en las tribunas? Eh, acá estaba prohibido, sí. ¿no? Acá está prohibido bueno, tomar alcohol en las Es, que, boda, no sé, es que acá no se puede tomar alcohol en los restaurantes, en la calle. Mm. Eh, excepto que haya cierta valla o algo. Eh, nadie puede caminar con una botella de alcohol, sí. de, quiero decir, de, de una cerveza, un vino, cualquier tipo de bebida alcohólica. Ah, eh, a veces la tapan con, con una bolsa de papel. Claro, claro lo vemos en las eh, películas, sí. Exacto. Pero por otro lado se, eh, se dan esos excesos. Eh, eh, excesos. Mm. mis estudiantes, recuerdo que en, en Georgia, por ejemplo, está prohibido vender alcohol los, los domingos. Pero claro. entonces se compraban las botellas de whisky los, los, los sábados, de, de noche. Claro, sí. y, y, y está prohibido eh, eh, beber alcohol o venderle a alguien de 21 años o menor. Pero siempre hay trucos para saltearse esas reglas. Entonces es un doble estándar permanente. Y además eh, ni siquiera tienen una cultura no sé si... si y llamarla así, porque alguien podrá criticar que no existe una cultura alcohólica, pero pero sí hay fo distintas formas de, de consumir determinadas sí. cosas y, y acá es o, o abte, abstención total es como en el sexo, ab, abstención mm, total sí. o eh, orgía ah, eh, sí. y lo mismo, abstención total o borrachera, eh, no no hay un un punto, punto medio aparentemente ahora Eso depende ocurre. también de, de las definiciones de cada hay como una, un alcance de cada estado Jorge en, en materia de hay, hay, hay diferencias en, lo, de, en los estados eh, acá en Florida eh, por ejemplo no se puede um, comprar al, alcohol o vino incluso Alca, alcohol le llaman acá los spirit recuerdan sí, eh, la, la, la canción de, de, de Hotel California uh -huh. que siempre se criticaba que dice no, no tenemos spirit desde el año 69 y le estaban pidiendo vino, entonces la crítica es el vino, no es spirit, no es alcohol. Ay. Pero sí, es una vida alcohólica también. Pero es? no se puede acá eh, comprar en ningún supermercado antes, creo que de las, o, o las 9 o las 10, algo así. Eh, hay una, una serie de, de reglas que me parecen muy inefectivas, pero bueno, cada estado tiene sus reglas diferentes. claro Sí, hoy como apunte también este previo, veíamos la noticia temprano, esto de que Eh, ahora hay en Estados Unidos creo que en principio están en algunos estados recién, máquinas expendedoras, así como hay de bebida de golosinas, no sé si Ángeles lo vio esto no. eh, expendedoras de balas Ángeles, ah, de municiones oh. que vas y sacas las balas que precisás te, te hace un, un control de edad eh, de la edad que, que podés tener eh, para, para sacar pero así recargan en máquinas expendedoras de balas Y bueno, si hay, alguien se queda de bala, sin balas, le puede sí. dar un ataque de, de ansiedad. Sí ¿no? sí, ¿no? Tremendo. Es, es producto de primer consumo, bueno, de primera necesidad. Tremendo. Eh, vamos a los temas de la política, eh, Jorge, que teníamos planteado conversar contigo, sobre todo partiendo de la carrera electoral, mientras que por un lado parece Trump ir despejando Los posibles obstáculos que en materia judicial pueda tener, ¿verdad? Como, como candidato. Eh, por el otro están las especulaciones idas y venidas en torno a Biden, al actual presidente, como, como candidato, cuando, bueno, eh, por ejemplo, su, su desempeño en el debate que hubo frente a Trump eh, aumentó las, las versiones o los pedidos de algunos sectores de que finalmente renuncie, que no sea el candidato. Eh, ¿Por dónde te gustaría encuadrar todo este tema? No sé por dónde, pero podemos comenzar ahí por el final de lo uh -huh. que comentaba. El, eh, es, es, es, se ve el árbol y no se ve el bosque, obviamente, pero si vemos el árbol, o los dos árboles, eh, uh -huh. son esas caras eh, visibles bastante ridículas de Trump y Biden eh, que han transformado la política. Siempre fue un poco fútbol, un poco religión, eh, pero lo han llevado a un extremo. Y siempre fue una especie de, de etapa o de máscara del, del verdadero poder, eh, el circo, ¿verdad? Sí. El, los, los títeres eh, han sido siempre los políticos. Eh, en Estamos hablando de democracias liberales, es eh, sobre todo. Claro. El, el poder siempre está más, allá, más arriba y más allá, y, y no... A, a la luz. Lo que, lo que está ocurriendo es que eh, todo ese viejo sistema eh, está cayendo en una especie eh, de parodia de sí mismo. Sí. Entonces eh, no solamente los candidatos son los dos peores eh, personas desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista ético, moral de sus récords, etcétera Los dos peores. Se supone que en una competencia se... se se eligen los dos mejores dentro de un cierto grupo claro. estos probablemente sean do dos de los peores, pero tampoco tiene mucha importancia pero eh, entonces eh, para aumentar la distracción se, se pone el acento en, por ejemplo en el caso de Biden en su salud, uh, sin duda que ya hace años que, que Biden tenía que haber renunciado no está en condiciones uh, eh, si es que la presidencia vale algo yo creo que no vale mucho, pero por eso es que está ahí Uh, eh, pero bueno, si, si es que realmente vale algo, debería haber renunciado. Y eh, la estrategia de los demócratas, eh, de parte de los demócratas, no de todos, porque muchos ya comienzan a cuestionar eh, si es posible eh, mantener a ese hombre en ese lugar. Uh, pero eh, la estrategia es eh, tratar de disimular permanentemente eh, sus eh, limitaciones intelectuales, físicas, pero sobre todo intelectuales. Para un presidente la limitación física es casi irrelevante, pero... pero sus limitaciones intelectuales son muy eh, evidentes. Y nadie eh, daría la impresión de que de que se trata de algo eh, temporal. Es decir, un futbolista se lastima, bueno, uno pues, dice, bueno, no puede jugar este partido, pero se va a recuperar. ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de, de, del, del problema de salud de Biden, nadie puede, puede, en su sano sentido, pensar que va a haber una recuperación. Se puede haber un mejor performance por las drogas que le dan, Pero eh, a, la, eh, a, media, a corto, mediano y largo plazo es, es todo de ca, eh, caída. No se puede pensar de que ese hombre va a estar en, en un año suponiendo que gana las elecciones. Eh, no podemos pensar que va a estar igual, ni siquiera igual, mejor menos, pero no va a estar igual. Ahora, estar eh, Jorge, perdón, ¿hay algún informe médico, neurológico, psiquiátrico, así que se conozca directamente de... De, de él ¿No de, de esos médicos que consultan los medios para especular que tiene? ¿Se sabe de algún informe oficial de su condición neurológica? No, no de su condición neurológica. Se uh -huh. sabe lo, lo de rutina, de chequeo uh -huh. anual, de físico, que realmente el médico anual no hace ningún chequeo neurológico. Uh, esos son eh, temas de especialistas de otras etapas. Y, y eso no se ha eh, publicado, eh, ni se va a publicar seguramente. Eh, hay, eh, hubo comentarios del mismo Trump comentó su, ciertos eh, test que le hicieron mientras era presidente bastante infantiles obviamente mm. uh, porque también se cuestionaba su inteligencia uh, es, es, es parte del circo, eh, obviamente que, que esos test no pueden ser muy eh, beneficiosos para ninguno de ellos si, si si existe y si fuese beneficioso ya estarían publicados no no están publicados por por la misma claro. razón de que por qué no se desclasifican los documentos eh, sobre el asesinato de Kennedy, pues obviamente porque el, el, que, el que tiene el poder dentro de un sistema no le interesa bueno, esto el tema de la salud es algo similar, mm. ah, pero creo que con todo eh, seguimos eh, en la discusión deportiva de los candidatos políticos y yo veo también que en el sur, en Argentina, Uruguay, en América Latina, eh, está eh, como hay muchas cosas que se copian de acá y muchas veces no se saben, no, no se recuerdan, pero incluso hasta el lenguaje Uh, los tics, los, las recetas sí. políticas, pero otra es una un, eh, una tendencia cultural en, en el sur, ahí de ustedes, que es, siempre ha sido muy protestante acá en el norte que es pensar en los individuos la, por ejemplo la el hombre del año para Times etcétera siempre son individuos personas y casi siempre hombres y no eh, pensar en ideas abstractas en ideas eh, que no, no son fácilmente visualizables y en el caso de la política no pensar en que eh, hay un eh, de debería haber un programa claro y eh, que se imponga su cumplimiento es decir un programa de, en, de un x partido eh, en Uruguay sol solíamos decir bueno cuando éramos joven allá por los 80, bueno, no se vota a un programa, no a un individuo no al hombre eh, actualmente se puede ver ahí en, la, en las discusiones políticas es, es, eh, eh, si, si Orsi eh, tiene la experiencia o la capacidad intelectual para albanar cuatro o cinco frases seguidas si um, eh, Delgado tiene más experiencia, juega la A o a la B como algún analista y dijo el análisis es bastante Eh, primitivo, ah, pero no se pone, no se eh, se da un paso hacia atrás para ver un poquito mejor el panorama y pensar que está, que por qué estamos moviéndonos hacia esa mala costumbre estadounidense. de que eh, el, el hombre es el importante y no el programa de, del partido. Bueno, en este caso eh, todo ese pánico de los de, demócratas y de los republicanos también, por otras razones que ustedes ya saben, uh, está basada en si este hombre, si este individuo mm. eh, va a sobrevivir, va a ser capaz de llevar adelante el país, etcétera El país no está siendo llevado por, adelante por ningún individuo. Mm. ¿sí? Bastaría ver las, las políticas más relevantes para el, el poder que son Económicas, que son financieras, que son sobre la guerra, etcétera. Eh, los dos candidatos tienen la misma posición, con algunas eh, eh, diferencias eh, muy, muy eh, superficiales. Mm. Ahora, ah, y luego, algunos sí. elementos que, para la tribuna, para pelearse, como eh, que es importante para mucha gente, pero no para la macropolítica, como el aborto sí, el aborto no, claro. eh, la, la, los gays sí, o el lenguaje inclusive, inclusivo no, etcétera. Sí. Eh, macropolítica desde ese punto de vista Re, insisto, no estoy quitando la importancia porque para mucha gente es muy muy importante Ahora, pero Jorge, desde el punto de vista de, de la administración del poder no es importante eh, precisamente por esto decías que no está siendo gobernado por un, ¿no? lo sabemos, Estados Unidos el sistema de poder, en fin ¿por qué eh, no aparece una alternativa en los demócratas? ¿por qué se habló de Biden desde el comienzo como el hombre de más peso? digo para entenderlo desde afuera ¿no? de, la, de la política estadounidense uno piensa que en un partido como el Demócrata, en un, en un país como Estados Unidos, tiene que haber otras variantes, que es lo que ha pasado esta vez que ha dejado a Biden solo en esta carrera. Incluso hay gente acá que nos ha preguntado, y Kamala Harris no sería, sí. pensando un poco en la mentalidad de acá del sur, como dice él, ¿no? Sí, yo, eh, yo creo que tu pregunta es la respuesta, ¿por qué sí. no, no ha surgido otro?, eh, La, en realidad surgieron otros candidatos y siempre van a haber. Eh, mm. si, si vemos a nivel menos conocido, podemos encontrar miles, a nivel local, a nivel etcétera, eh, pero ninguno de ellos que no cumpla, no se acople al padrón eh, que ese poder, que está más allá siempre, el poder financiero, económico, político, uh, eh, acepta, ninguno de ellos va a llegar a las instancias finales, ni siquiera a las semifinales que serían las primarias uh -huh. <coughs> eh, por ejemplo eh, Bernie Sanders que no es un radical es claro. bastante moderado pero sí tenía posiciones eh, que no le convenían ese poder por te porque tenía otros candidatos como eh, Biden y la misma Kamala Harris que son muy parecidos, bastante mediocres los dos uh -huh. y con las mismas ideas ah, eh, no van a desafiar determinados poderes importantes en Washington y En Estados Unidos y en el mundo. Mm. Entonces, la, aquellos que sí lo hacen, como por ejemplo Jill Stein, que es independiente el Partido eh, Verde, o Cornel West, um, eh, no, no, no sabemos cómo puede ser como presidente, obviamente, porque ninguno de ellos ha sido eh, hasta ahora presidente, pero sí uh, de que sus ideas eh, abiertamente. por lo menos en la expresión eh, de su retórica, de su narrativa, son eh, totalmente inconvenientes para ese poder. Entonces, eh, ¿van a recibir apoyo, el apoyo financiero y mediático, la maquinaria de esa eh, supuesta libertad necesaria para llegar a ser presidente? No. Y, y si alguno, alguno por accidente llega, bueno, va a estar el, el, el Senado, que es semi... no vitalicio pero muchos son casi vitalicios ahí que no representan al pueblo representan a, a otros poderes como tierra la cantidad de tierra de un estado etcétera no la cantidad de gente eh, todos esos poderes siempre van a estar limitando eh, y protegiendo al verdadero poder entonces eh, no surgen otros porque eh, no no no no les conviene no no sirven mm. son serían peligrosos no súper peligrosos pero sí eh, podrían comenzar a erosionar Eh, esa fe en, el, en, en un sistema que le favorece a una microminoría estamos hablando del 0,01% claramente favorecida cuando todos los indicadores en, el, en la sociedad estadounidense están diciendo a los gritos de que hay una fuerte decadencia social, económica, anímica etcétera, que la juventud abiertamente en su gran mayoría y cuando hablo de juventud estoy hablando de una franja enorme de, de 18 a casi 40 años Eh, tiene eh, posiciones absolutamente, radicalmente diferentes a la de estos personajes que están ahí, estos títeres, estas momias que están ahí uh, ¿y por qué las momias están ahí? bueno, porque eh, se explica solo, porque el, hay un cierto poder económico, financiero, que quiere, los quiere ahí y, y, y, y está eh, retrasando ese cambio debido a Frustraciones generacionales por deudas, por por problemas económicos, por su eh, posición eh, geopolítica en contra de las guerras, etcétera. Esos son futuros problemas que el poder, su, eh, y ahora especulo, eh, está está espera, diciendo: Bueno, arreglemos el problema hoy, que mañana lo vamos a arreglar con, con una prédica mediática y toda esa gente va a ir a. a cambiando opinión como como ocurre frecuentemente. Y eso eh, no, no, eh, no es solamente mi opinión, está per, claramente estudiado por muchas universidades como Princeton University, eh, ya lo analizamos más en detalle años atrás, pero en, bien resumido. Eh, cada vez que el pueblo estadounidense apoyó una determinada posición política o ley, esa ley no fue aprobada en, en el Congreso. Cada vez que se opuso, o incluso se opuso a determinadas... Eh, Eh, fallos judiciales o, o de la Suprema Corte, esos fallos, esas leyes fueron aprobados. Eh, eso es estadístico, no es un tema de opinión, entonces eh, podemos ver claramente, bueno, y ¿dónde está el poder? Está en el dinero es, claro. en una plutocracia está en el dinero quien tiene el dinero tiene los medios tiene eh, los lobbies tiene eh, las donaciones que son limitadas y son secretas, porque es parte de la libertad de expresión, etcétera, según la Suprema Corte. Bueno, ahí está la lógica. Entonces, ¿cómo van a surgir gente diferente? ¿Cómo va a llegar a la presidencia incluso un conservador como Ron Paul en el Partido Republicano, que era totalmente eh, no injerencista a nivel político, radicalmente y abiertamente no injerencista, y que culpaba incluso las políticas de Estados Unidos como, las, eh, como responsables de, de la violencia en Estados Unidos y en el mundo? Uh, y no, nunca llegó la, la prensa lo, lo puso a un costado lo, era era eh, obvio que eh, incluso teniendo un, eh, una gran preferencia dentro del partido republicano en esa época, hablando del 2008 2014 más o menos eh, prácticamente no lo mencionaban ahora qué pasó con, con el último debate por ejemplo por qué no invitaron a, a Cornel West por qué no invitaron a Jill Stein que De todas formas, sí. son dos candidatos independientes, minoritarios, pero eh, están en, en los ballots, en las en las, en las urnas de, de, de muchísimos estados, porque lo han ganado sí. con firmas, con, con votaciones. ¿Por qué no están? ¿Por qué no hubo público en esa farsa de, de, de, de debate? debate? no fue Eso no fue un debate. Eh, yo recuerdo en el 2016 en un, una interna entre republicanos, una discusión entre el senador eh, Rubio de aquí de Florida, Marco Rubio, sí. y eh, Donald Trump, Estaban discutiendo quién tenía el pene más grande. Ah, pues, hasta, la, hasta la periodista dijo: No entiendo de qué están hablando. Obviamente que sabía de qué estaban hablando porque todo el mundo sabía a qué claro, se referían. Claro. Y, y, y ahora, estaban en el último debate, estaban discutiendo quién podía ganar al golf. Uh, y, y, y, y Biden diciendo: Trump diciéndole, bueno, el, el Biden está muy viejo, etc. Biden diciendo que el otro estaba demasiado gordo ah, y que sí. se desafiaran a jugar al golf. Pero ese es el nivel sí. que explica. Sí. ¿cómo algo tan absurdo y tan ridículo en la pri todavía primera potencia mundial, en la, todavía la potencia que en gran medida es hegemónica por, el, por, por su poder militar, geopolítico y por el dólar, estén discu ¿estemos discutiendo eso sin público con, un, con periodistas que, que no tienen eh, ni siquiera la capacidad o la voluntad o, o, o la posibilidad de repreguntar de una forma más incisiva? Pues eso es una farsa, absolutamente sí. farsa. ¿Y, ¿Y a quién le sirve eso? ¿Al pueblo estadounidense? No, al mundo no tampoco porque geopolíticamente los dos son son halcones uno más que otro tal ¿Eso vez eso te iba a decir porque siempre se habla del bipartidismo pero es un bipartidismo de dos no que son muy parecidos no es eso no es bipartidismo ahí está es, es, es como en, en, en, en la elección de un partido comunista eh, que hay dos dos oponentes obviamente excluyen eh, partidos liberales bueno acá también se excluyen todas to claro. las demás opciones de una forma más eh, elegante. Bueno, eso es parte del de, de último librillo que, que he estado escribiendo sobre por qué el poder en algunos sistemas es más tolerante. Es, y la respuesta es, incluso he presentado una fórmula, P igual a D por T es, es más tolerante, y la historia lo prueba muy claramente, cuando no tiene rival, cuando no tiene eh, opción clara eh, tanto un sistema totalitario, como se dice tradicionalmente totalitario Uh, que generalmente no es el hegemónico en el mundo, por lo tanto tiene que ser más eh, duro en, en, en sus eh, limitaciones de, de expresión, y como en un sistema global dominante, imperial que se da el lujo de la libertad de expresión, porque es irrelevante uh -huh. eh, en este caso todos acá tenemos libertad de expresión y, y, y fantástico, todavía, pero esa libertad de expresión eh, eh, va, se va reduciendo a través de leyes prohibiciones de libros, como hemos hablado en, en Florida, en Texas, en otros estados Eh, cuando esa disidencia que le llaman woke, que le llaman feminismo, que le llaman eh, poscolonialismo, sí. antiperialismo, lo que sea, comienza a crecer, bueno, se empieza a legislar. El segundo paso, bueno, se legisló también hasta para para ni siquiera decir determinadas palabras en el Congreso, como From the River to the Sea, del, eh, en el caso de Palestina, ¿no? Eso, eso está prohibido, está mal. Bueno, se puede matar gente, pero eh, ciertas palabras no se pueden eh, decir. Eh, entonces se empieza a legislar. Entonces, cuando el, y ahí estamos viendo según mi fórmula cómo el poder comienza a temblar es cuando empieza a legislar contra esa libertad de expresión entonces acá tenemos un, no tenemos un bipartidismo eso no es, no es claro, verdad claro. eh, tenemos eh, dos, dos uh, presidentes con, en distintos aparentemente partidos que cumplen, eh, sirven al mismo eh, amo sí, por, sí, sus sí, sí. por sus políticas, por sus ideas, por sus um, posiciones ideológicas Y los partidos menores, digamos, cada tanto aparece alguna figura, vos nombrabas ahora, Jane Sting, es que se llama... Sí, Jane Sting del, de, del Partido Verde, del Partido era Verde. demócrata, habla sí. del Partido Verde, que todos saben que el Partido Verde es de izquierda por muchas razones, eh, ecosocialismo, uh -huh. etc. Cornel West, eh, eh, profesor eh, de Princeton University, de otras eh, universidades, um, eh, eh, pastor también, eh, o religioso, uh -huh. uh, pero de una fuerte posición, eh, clara posición de izquierda. ahora también del Partido Verde, también del, del People's Party o del Partido del Pueblo, y desde el año 82, recordemos, es parte del, del, del Partido Demo Socialista Democrático de Estados Unidos. Claro. Es decir, eh, es, es abiertamente socialista, pero claro, no hay problema porque sabe, todos sabemos que nunca va a llegar. No va a llegar. Ahora, eh, no podemos decir, bueno, abandonemos todas las pequeñas eh, grietas que, que tiene ese poder eh, absoluto, Uh, entonces, bueno, apoyemos. Eh, sabemos que si votamos a Jill Stein, que es abiertamente uh, antisionista, abiertamente eh, antibélica, -eh, y Cornel West exactamente también. Qué casualidad, ¿no? Los hmm. dos eh, minoritarios que no le dan ni siquiera la posibilidad de debatir en, en ninguna parte contra los dos ah. eh, eh, eh, favoritos, uh, tienen posiciones muy distintas y bastante similares entre ellos dos. Así como Trump y, y, y Biden la tienen Eh, una posición muy radicalmente distinta a pro sionismo, pro eh, big corporaciones, pro lobbies, etc. Uh, eh, y se diferencian en pequeñas cosas. Claro. Uno oyente eh, pregunta por la señora Obama. La señora Obama está en el marco de, sí. de lo que ya conocemos. Michelle Obama, ¿no? sí, pero uh, es. <ríe> Es, el problema de Michelle Obama, eh, Obama en sí mismo es como Clinton, fue fue perdiendo su brillo, uh -huh. porque recuerdan Clinton, buena economía, Obama, etcétera. Cuando eh, la crítica también comenzó a ir, incluso desde los demócratas, contra ese legado, ¿qué fue realmente lo que hizo Obama? Sino una entrega de, de, de ese, um, ya hablamos de la recuperación de las automotoras, de los grandes bancos, uh -huh. con dinero del pueblo. Es decir, eh, fue el mejor testaferro del sistema eh, que cuando el sistema se no solamente no solamente produjo toda esa catástrofe en el 2008, sino que la pagaron los trabajadores. Uh, y los, los, los grandes millonarios, los grandes eh, dueños de esas corporaciones, de esos bancos, de esos eh, grandes CEOs, eh, duplicaron, multiplicaron su fortuna. Entonces, claro, Michelle Obama, que tiene una imagen positiva, ¿no? Uh, tiene esa, esa, esa desventaja está estaría lidiando con un, uh, una imagen opacada de Obama desde muchos puntos de vista uh, y recordemos que esos cuestionamientos están eh, apareciendo en los dos eh, llamados partidos Democratic y, y, y Republicano ese cuestionamiento claro. a ese robo a, a la clase trabajadora uh, pero además Michelle Obama tiene dos otros problemas importantes eh, eh, eh, Barack Obama era mulato Michelle sí. Obama es negra negra, sí. uh, y además es mujer. Mm. Uh, y cuando digo esto, uh, me baso en uh, toda esa energía racista que debió sufrir ella misma, uh, cuando era primera dama, después, etcétera Lo cual la hace bastante improbable para ganar una elección. Me, me parece a mí, creo que ese es el cálculo que están haciendo los estrategas demócratas. Mm. Uh, y después uh, uh, hay otros candidatos como Robert Kennedy, uh, sí. bastante menor también dentro de los demócratas, Que tiene, toma la bandera que recién mencionaba de, de desconformidad de mucha gente, tanto republicana como demócrata, jóvenes sobre todo, yo sé de primera mano, que tienen una misma, eh, los dos en extremo, de extremo derecho y de extremo izquierdo, no estoy hablando de los nazis, pero sí muy conservadores o, o, o, o, la, o digamos, socialistas de, de los demócratas o socialistas, que tienen ese eh, campo o factor común. de esa fuerte naciente conciencia de que están siendo robados y están siendo robados por las grandes corporaciones para eh, eh, no solamente le roban en el futuro a través de los préstamos que piden los estudiantes, etcétera sino a través de los impuestos, y siempre fue así, eh nada más que la conciencia ahora está creciendo en ese, muy lentamente y de una forma muy silenciosa que no, no aparece en la prensa, y en contra de financiar guerras, como la de Ucrania o de financiar a, a Israel esa juventud está claramente tomando partido en contra al ese establishment narrativo financiero y económico lo que podemos predecir es que, que puede ese ese conflicto puede generar en el futuro sería lo ideal un tercer partido uh, con gente con esa gente de la derecha y la izquierda en un tercer partido uh, eh, pero un partido anti-establishment realmente, porque todos los llamados anti-establishment, como Trump o Millet, etcétera, sí. son justamente lo que le, los dueños del, del dinero querían. ¿A alguien se le puede ocurrir que no que no querían que ganara Milley en, en Argentina? Aquellos uh, grandes banqueros, grandes inversores. O sea, hay, habría que estar... Eh, Eh, loco para pensar de que, que, que querían que pierda o que gane sí. otro otro candidato lo mismo Trump entonces se, se venden como anti-establishment pero son la esencia mismo de lo que quiere el establishment Exacto. Ah, y, y, y los demás que son realmente anti-establishment o no están organizados en, en, en partidos o en sindicatos porque recuerden la organización de abajo que tanto se habla como la cultura eh, estadounidense existió en el siglo XIX existió en parte del siglo XX pero fue demonizada y, y liquidada Ahora los sindicatos están resurgiendo eh, por la misma conciencia naciente de esa eh, clase eh, trabajadora, de esa clase joven o de esa eh, franja joven que está entendiendo de que le, le, le han vendido gato por liebre por mucho no. tiempo y, no, y ni siquiera um, ahora les da resultado. Porque recordemos, cuando Europa y Estados Unidos eran imperios, eh, claro, se mantenían de la extracción de commodities, de la explotación de otros continentes. Pero ahora ya esa opción es, es, se está reduciendo al mínimo y se comienza a sentir acá. Entonces el, el, la, la, el abuso del poder imperial a través de las armas, de la política, de la presión o del sistema financiero o el dólar eh, está implotando dentro de, la, de los grandes imperios. Y cuando uno lo dice, uh, alguien salta diciendo, bueno, que uno está contra eh, Estados Unidos, contra Francia... Contra... No, justamente estamos diciendo... Eh, despierten de una vez, que le están robando a cara de perro, mientras matan en otros, en otros países, eh, ni siquiera eh, ya es un tema solo de justicia global y social, sino también de interés de, eh, hasta económico de los mismos pobladores de, en Europa y Estados Unidos, que están, eh, están y van a seguir sufriendo aún más. ¿Cómo se resuelve eso? Desde el punto de vista del poder... Busqué, busqué un chivo expiatorio. ¿Cuál es el chivo expiatorio? Bueno, los inmigrantes. Otra vez, algo que se pueda ver. No algo que se pueda entender, algo que se pueda ver, algo primitivo. Las tribus antes no le temían al, al sistema económico, le temían a aquellos que aparecía en la frontera con otro escudo y con otro color de cara. ese Ese miedo primitivo, así como... La atracción por las malas noticias, así como la atracción por el azúcar y la grasa, ya lo, lo hemos explicado en el último libro, sí, sí. Uh, es explotado por el poder dominante, que es un poder que comercializa todo y luego comercializarlo todo lo domina a través de la economía, de las finanzas y del poder político, que el poder político a través del, de la fuerza militar, la fuerza policial y la fuerza de la ley, de las instituciones. Muy bien. Eh, se nos fue el tiempo, así nos pasamos de hora, pero me parece que es muy interesante este análisis que has hecho para ubicarnos nosotros también, eh, teniendo en cuenta además que en el marco de, de, de esta situación que vos estás describiendo, que es Estados Unidos, lo institucional, eh, las elecciones que se vienen, los partidos políticos, el sistema y demás, ahí están reunidos los de la OTAN, ¿no? Celebrando los 75 años de, de esta alianza militar y... votando recursos para Ucrania y, o sea es algo que te parece casi que demencial eh, lo ya, que ya, sucede, es, pero es hay que entenderlo es, es consistente y no, no entiendo mucho pero fíjense todo el discurso de, de Trump de perdón, de Biden sí. eh, festejando los 75 años que justamente nace eh, contra, eh, contra la Unión Soviética en el, en el 49, la OTAN claro. un proyecto nazi, pero fíjense el discurso, la repetición de la libertad sí. de la seguridad, de la prosperidad Del etcétera. siempre lo contrario sí. a lo que ha sido realmente la realidad, es decir, la maquillamos y lo que importa es la fe, no la realidad exactamente, Jorge Magfud, muchísimas gracias por este tiempo y por este análisis